Estaba tratando de ubicar a la señora alcaldesa de q u i l n fue y lo logré. Lo logré, me dice Pamelita e c h e v e r r y mi productora. ¿Estamos con ella? Sí, en la línea. ¿Cómo estás, señora alcaldesa? Buen día. Hola, buenos días. Buen día.、Están? ¿Cómo e s t á n Muy、están? bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde estás, señora alcaldesa, a esta hora de la mañana? Te、encuentro e en este minuto en el municipio en una reunión de comisión informativa、ya. respecto de los trabajos que EFE debe realizar previos al invierno que se nos avecina. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo van los trabajos de EFE previos al invierno, señora alcaldesa Carolina c o r t i Presion Presionando, presionando. Así se llamaba la película. Así es, presionando, presionando. Presionando, presionando. Oye, alcaldesa, bueno, pasando a otro tema. Eh, espero que le vaya muy bien con esa reunión con la gente de la empresa de ferrocarriles del Estado. Durante esta última semana hemos visto un despliegue importante en materia de seguridad, junto a las policías con decomiso e intervenciones en rucos en distintos puntos de la comuna de Quilpue. Yo me alegré mucho cuando lo vi a través de la prensa. ¿Qué, valen, qué balance hace de estos operativos y cómo están fortaleciendo estas coordinaciones para dar una mayor tranquilidad? Alas y los vecinos de Quilpue. Mira, la verdad,、eh, no podemos decir que estamos contentos porque esto es un trabajo de nunca acabar.、Bien. El tema de los grupos, evidentemente, se ha ido acentuando dentro de la quinta región y no estamos exentos de aquello、claro. en la comuna de Quilpue.、Claro. Pero、eh, nosotros ya hemos partido por el sector de i n f a n t e hemos seguido. Efectivamente, en los otros lugares donde nosotros hemos visto que existe Baquedano, por ejemplo, que son lugares de alta visibilidad,、eh, los, los, los otros del terminal son lugares donde efectivamente las personas no logran entender esta incivilidad, que además no tiene un rango de higiene ni, ni de presencia ornamental que uno pudiera decir que es agradable cuando efectivamente la gente, el transeún, te pasa. Eh, y además, en algunos casos,、mm. nos ha pasado que hay algunos que son agresivos.、Ajá. Entonces, eso también,、mm. requiere, eso también requiere de mucha, mucha、eh, coordinación con la policía. Y hace que、uh -huh. efectivamente nosotros tengamos que estar permanentemente haciendo este tipo de operativos, pero lo hemos intensificado.、Bueno. Lo hemos intensificado para que se entienda que en la comuna de Quilpue estamos restableciendo orden. Respecto a los decomisos, fue ¿Eh? muy interesante, porque hicimos un operativo de manera conjunta con policía de investigaciones desde Calera hasta Niña、ah. y logramos. Una cantidad en delivery de detenidos no menor y sacar de circulación a personas con órdenes de detención v i g e n t e que producen, evidentemente, cualquier delito a vista y paciencia de todo el mundo sin tener ningún tipo de sanción. Sin embargo, estos, estas、eh, intervenciones que van a hacer, ustedes se van a sorprender porque vamos、sí. a tener otra intervención en un lugar muy importante, Me alegro. pero、eh, porque ya llevamos varias investigaciones y nos damos cuenta dónde empiezan a estar los focos de delito más permanentes.、Mm. Así que la verdad es que la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas es lo que nos une, es lo que nos hace trabajar de manera conjunta con la Policía de Investigaciones, con Carabineros y con Seguridad Pública. ¿Con quién estará conversando Sandro Puebla en la radio Carnaval a esta hora de la mañana? Se pregunta el caballero, la señora, en el microbús, en el hogar. Estoy conversando con la alcaldesa de Quilpue, señora, señor, con la señora Carolina c o r t i v a d í a en directo a través de la radio Carnaval. La sacamos, está en una reunión con la gente de EFE para ver cómo se programa EFE de cara al invierno en pasos bajo nivel y en toda la red. Del metro aquí en Quilpue. La cambio de tema, señora alcaldesa, me pareció muy bonita la intervención cultural en Valencia. Tengo entendido que este estilo Broadway se viene para los próximos días y sorpresas también. Mira, yo me emocioné mucho porque en Valencia、mm. no habían recibido una calidad de intervención cultural de esta magnitud. Sí,、no. Agradecemos al Ministerio de la Arte y las Culturas, agradecemos、ya. también. A la subsecretaría de Prevención del Delito, que nos ha permitido a través de Somos Barrio llevar esta clase de espectáculos que no son frecuentes, que además son de un alto nivel, que están hoy día expuestos en Santiago en, en lugares específicos que son de acceso monetario alto. Y que pudimos hacerlo de manera gratuita, con una participación ciudadana increíble, en una cancha, en un espacio, en un barrio. Ángel Cortés, que ustedes lo deben conocer, el、sí. de Venga Conmigo, Sao sí. Gigante, sí. en su momento protagonistas de la fama, él、sí. ha montado este espectáculo Bien, y partió la gira a través de nosotros. Así que la verdad es que él se llevó una opinión muy favorable de lo que significa. Al principio tenía un poquito de temor porque、yeah. era un lugar aislado.、Mm. Obviamente no sabía cómo le iba a recepcionar el público. Finalmente todos coreaban las canciones. Es un pasadizo、mm. completo entre Michael Jackson, Tina t u r n e r Amy Winehouse. Y además, un, un estilo、lindo. Broadway en la puesta en e l c e r o Qué lindo, le hace muy bien a la comunidad. ¿Y se vienen más presentaciones así, alcaldesa? Sí, bueno, la verdad es que estamos haciendo todo lo posible para que la gente sienta que no, lo que no le esté pasando mal. Ya tenemos bastante con noticias difíciles.、Eso. Entonces, nosotros necesitamos seguir manteniendo un espíritu más tricolor dentro de la、lindo. comuna、claro、que un、sí. espíritu gris. Y nosotros podemos hacerlo a través de estos、eh, importantes eventos. Y por eso es que nosotros también explicábamos a Contrerrería, gracias, gracias、pues sí. también a, a la fiscalización que ellos hacen. n o Nosotros no aparecemos dentro de ninguno de los municipios, no tenemos ningún inconveniente hasta el momento, gracias a Dios. Pero también lo hacemos, cuando hacemos esta clase de eventos, también tiene que ver con ese espíritu.、Mm. El espíritu de que toda la cultura llegue a los barrios donde tiene que llegar, el espíritu donde las、eso. personas efectivamente hablen de otras cosas que no sean ni lo macroeconómico, ni la guerra internacional, ni que me subieron el combustible, sino que disfruten, porque eso también es salud mental y es también un área social que tenemos que abordar. Qué buen punto toca a usted. Qué buen punto que toca la alcaldesa de Quilpue, señoras y señores, en vivo y en directo, nueve de la mañana con cincuenta cinco y minutos a través de la radio Carnaval. ¿Estuvo el ministro, alcaldesa, se juntó con él? El ministro de el Vivienda, ministro el señor Poduje. Segunda, tercera vez que ya tenemos la reunión ¿Ya? técnica para los estados de avance de ¿Ya? los temas en, específicamente en reconstrucción. Pero además, respecto del déficit habitacional de la comuna de Quilpue.、Okay. ¿Tú sabes, Sandro, que hace 16 años que a nosotros no se nos compra ningún terreno para un c o n d o m i n i o social? 16. 16 años. No le puedo c r e e r Entonces, estamos en absoluta desventaja respecto de cualquier otra comuna, provincia o región de Valparaíso, incluso a nivel de país. Como nosotros lo hicimos saber a la llegada de, de、sí. la. De la De la llegada del ministro a la cartera,、sí. es que hoy día vimos procesos de reconstrucción, pero también vimos déficit habitacional de comités que llevan años, años de espera, 22 años, 15 años, 10 años, que finalmente uno tiene una deuda social y un estrés habitacional que no es necesario si tenemos una planificación correcta. Le presentamos cerca de cuatro o cinco proyectos, los cuales él vio con muy buenos ojos,、yeah. porque íbamos bastante avanzados. Así que、eh, yo creo que vamos c o n una muy buena s e n t a al respecto. Maravilloso.、Mm, yo la saqué de una reunión muy importante a esta hora de la mañana. La alcaldesa de Quilpue, señoras、sí, y señores, está con la gente de EFE. Porque hay que estar atento a lo que se viene más adelante. El invierno, el, el tiempo es impredecible. Y ella está viendo cómo EFE se prepara en toda su red. En la ciudad de Quilpue, señoras y señores, de cara al invierno. Pero quiero hacerle otra consulta. Hay buenas noticias en materia de salud para el sector de Valencia.、Eh, ¿Qué nos puede adelantar sobre los、sí. avances del SECOF, señora alcaldesa, señora Carolina Corti, alcaldesa de Quilpue? Tercera infraestructura en, más, en menos de un año o tres meses. Posta, posta rural de Coyiguay, que parece realmente como una especie de, yo diría. Mm, eh, más que una posta, posta rural de la Retuca, y hoy d í a el esperado después de 25 años, Secop de Pompeya, que fue、ah, en el lugar siniestrado. Ya lleva un 40% de avance, iniciamos en marzo, y eso quiere decir que en julio estaremos ya funcionando.、Ah, la familia felices, agradecidas, pues. Y dimos el, el vamos para la entrega y en la empresa del de s e c o p de Valencia.、Me、Porque、alegre. inicialmente estamos trabajando el s e c o p Pompeya, que ya lleva un 40% de avance, y el s e c o p Valencia ya iniciamos el proceso. Todo el equipo, Don Gianni Francesco, Pamelita e c h e v e r r y le envían muchos saludos alcaldesa, que tenga un maravilloso、mm, día, y gracias、sí. por haber recibido nuestro llamado. En el medio gracias, de la v i r a Los、reunión. extrañaba, los extrañaba, porque、Linda. también me habían hecho entrevistas, otras locuciones ahí,、no. pero ustedes son muy especiales para mí, así que un beso Linda, grande. Linda. ¿Ya?、Ah, qué mujer más maravillosa trabajadora por lo demás. Su ciudad de q u i l p u e l a ama, m u c h o Salud a a la familia a、sí. alcaldesa. Gracias, gracias, gracias. Gracias.